Never. También se nula se pone todo negro el latido no se calcula se en una cultura dura culta oculta en palabras con culpa una cuerda floja resulta una disculpa se ahoga inculca una droga somos la prórroga que interroga el círculo con soga relajación de yoga un consejo de Yoda no sirve si un se rompe y hermano se apoda provocan hojas rojas de rabia aflojan desconfianza tocan la viandites y escupen paradojas sabias Rompe las sabias a la peor gracia por desgracia no las hacen ni Tony Montana con mafia con una pata de culpable y un cono fiable que quiere que hable si fácil se corta el cable con otro nombre como Sample hombre de guerra con un sable el camino deseable, pero muy poco confiable si sé que le merece conoce lo que se merece y si perecer será por lo que si al perecer no paro de ser un ser certero de paz pero sin paz no desespero ese de Espero del pero y chacha pese de cero y splash Yo quiero mi tropa y mi manga en esta unión de banda nadie manda mi cuerpo sangre mi sangre la tinta sabra se pu hoy el mañana muy inestable palpable el corazón voylpo mundo muy modificable el ram me salva de penas problemas y de todo el modo seguir tranquilo y no como quieren codo a codo tododo largo del vacío ja, siempre a mi modo de este charco salimos al fin metros bajo el lodo poco a poco que evoluciono, acción y reacciono me pongo los fos y me transporto a otro mundo que Humilde, invisible, para que se siente mal No sabe si es que vive Se describe, se escribe, percibe Utópico, se exige, no finge Siempre directo, inyecto tu a los pasapas, un abrazo forzado, doy un te quiero. ¿Cuál es mi gracia? Suegra, claro. Solamente cerra rapero. Poner el verso perfecto. Justamente donde quiero, me esmero y más prospero, pero no espero ser el primero. Con esto bate y sobra para curar las heridas Si esta es la mierda preferida que yo me encontré en la esquina. La mierda más linda, el resumen de toda la vida. Que más no escriba puta, córtate la lengua, no damos tregua. Si quieres quédate afuera, ya no te es por estúpida. Dediqué mi día a la escritura necesariamente rápida. Horizonte me desquiva, un arco que me esquiva, se compra la felicidad. Me endeudo para vivir la vida Pliricista, celular, usa celular de inteligencia Mi legado en los papeles o en paredes dan vigencia La exigencia es clara, mañana se acaban los días Quedará mi poesía de una vereda sombría, vía Acción y reacción, modo de mi generación El arma el instinto, se apunta según una cual pasión Se quiera disparar el blanco, la indicación Los francos, el impacto marcará según el impulso. No es un juego, no, el fuego que te quemó Dejo cicatrices, que ni el tiempo las borró, bro Con la floja cruzas o te alejas tu decisión, hoja tres hojas se maneja así Cada composición fácil por escribir en cis No caeremos en crisis para mí Tú tiene un porque sí, porque si no tendría sentido nada Y estas palabras no se volverían En atención es robada Nada más Solo queda agotar contar Dame la creencia Deja de molestar hey, yeah. El bloque es central, escribiendo en blog, bloqueando el mal Si bla bla bla me habla la blasfemia en black vocablo No me dice bless, sino que establece lo que hablé mil veces Blin mi blanco, ja, el mundo no es blando Así que soy blando, hablando <risa> Hoy se incrementa la mental, que ya no lamenta quién es central Si entre lo que busca no encuentra, no ajusta la cuenta Chile de USA, la estrella 50 y si se cuenta Con el que invento, de Buda West Side, mi psycho invento Mosaico adentro, con fight talent umbral del centro y un violento, experto, mamerto, anda andar desierto